Travesía, un programa sin fronteras.

Llega ahora es el guitarrista Adrián Beleu. Algunos lo, seguramente lo tienen muy bien ubicado, fundamentalmente porque durante más de 20 años ha trabajado con King Crimson en las distintas formaciones que ha tenido King Crimson hasta, hasta ahora, prácticamente. Dicho sea de paso, hay un triple nuevo de Crimson grabado de una manera bastante especial. Que seguramente la semana que viene vamos a estar.

Eh, tratando de difundir, aunque sea cuenta gotas, porque es un material、eh, exquisito. ¿no? Pero digo, algunos lo conocen a d r i á n Bellu de King Crimson, pero otros lo conocen porque fue guitarrista de David Bowie,、eh, y otros lo conocen porque fue guitarrista de Talking Heads, y antes de eso de Frank Zappa. Así que fíjense ustedes que en cuatro grupos ya definí un guitarrista de una enorme jerarquía, de una sonoridad muy particular.

De alguien que rítmicamente era prácticamente insuperable y que、eh, tocaba la guitarra con sonidos、eh, muy especiales, salvajes por momento.、Eh, acuérdense ustedes de Elephant Talk para, para darles alguna referencia. Y, y se van a dar cuenta que llegó a crear un modelo de guitarra tan especial que incluyó determinadas cosas que solamente.

Este, en su cabeza、eh, cabían, ¿no? como para tener muy a la mano、eh, las sonoridades que él buscaba, digamos, cuando se expresaba con el instrumento. Pero bueno,、eh, la, la idea era contarles un poco esta cuestión para invitarlos a participar de un concierto de una de las formaciones que tuvo Bellew, que no es ninguna de estas a las que hacíamos referencia, sino con un grupo que es originario de.

De Ohio, de Cincinnati, que se llama Los Osos, The Bears. Y、mmm, lo que hay que decir es que en realidad este grupo, que era un cuarteto,、eh, no tocaban con Bellow en sus comienzos, estamos hablando de los años 80, sino que eran como vecinos de Bellow, que a la vez tenía su propio proyecto independiente, antes de que bueno, fuera descubierto por el amigo Zappa.

Y que terminó él produciéndoles un primer disco. Después el grupo se separó, tuvo sus problemas, sus historias, y terminó integrándolo a d r i á n Belew, por supuesto, y grabando algún material con ellos. La banda siguió su camino, Belew siguió su camino, y quedaron algunos registros de este material que se vinculaban más que nada al, al pop rock, vamos a ponerlo en esos términos.

Eh, o, como dicen algunos críticos al pop power, porque la guitarra de, de Bellow s e g u í a estando en, en un primer plano.、Eh, la línea compositiva de Bellow se nota bastante en este material, así que simplemente yo los invito a, a compartir una parte de este concierto. Vamos a tratar de pasar dos o tres temas. El primero de ellos es el más conocido, se llama Dave y luego Mr. Bonaparte. Si podemos, también pasamos Trust.

He counted up h i s fears one day.

She's just too old. Can't shut the door on her regrets. She'll never be that cold. And I could have been a better friend. I can see where I went wrong. I hid beneath my selfishness.

the falling rain

Okay.

y o e

Song of Mr. Fetters,、uh, Carol Channing's. Ms. Channing. That's it, thank you.

b e t r a y my trust.

b r i a n Bellow and the Bears, estos es en vivo en el año 2002, así se llama el disco, y los temas compartidos eran Dave, Mr. Bonaparte y recién Trust.

Vamos a volver seguramente en próximos programas sobre Adrián Bello, pero para compartir un disco en el que hace versiones de los Beatles, que es una verdadera maravilla y que, bueno, muy poca gente conoce, así que, bueno, nuestra obligación es compartir ese material tan, tan lindo. Pero bueno, pasamos de un guitarrista excepcional como él a otro notable, del rock, del. A ver, ¿cómo decirlo? De.

Del rock experimental, si、sí, podríamos decir, al blues mucho más crudo, porque lo que vamos a pasar ahora es una composición clásica de Otis Rush que se llama Double Trouble, que tiene múltiples versiones, pero la que compartimos hoy va a estar a cargo de Ronnie a r and the Broadcasters. Enorme disco, se llama Maxwell Street. Ya hemos hablado de este material, lo vamos a seguir presentando porque no tiene desperdicio.

Razón por la que, para aprovechar el tiempo, simplemente les digo que es uno de los grandes bluseros de los últimos 30 años, por lo menos, y que vale la pena compartir este exquisito material, esta exquisita versión del tema Doble Problema.

Baby.

Broadcasters, la que cantaba era Diane Blue, por supuesto Ronnie e i r la guitarra principal, el clásico de Otis Rush, Doble Problema.